Planeta Urantia presenta: Las consecuencias de la rebelión de Lucifer. Que desde hace muchos años se sabe acerca de la rebelión de Lucifer, esta no ha sido comprendida en su verdadera dimensión. Gracias a la contribución del libro de Urantia, conocemos las causas que originaron la rebelión de Lucifer y los acontecimientos ocurridos durante la misma, pero aún así, la mayoría de la humanidad desconoce los detalles de tan destructivo evento cósmico. En nuestro mundo se piensa que la rebelión de Lucifer fue contra Dios, el Padre. Cuando en realidad fue contra Cristo Miguel, el Hijo creador de nuestro universo local. También se pensaba que la rebelión de Lucifer era universal, pero en realidad sabemos que solo afectó a un solo sistema en la administración de n e v a d ó n aquel en donde Lucifer era el entonces gobernante. Además, todavía existe un malentendido acerca del mismo Lucifer. Aunque Lucifer era el líder de la rebelión en su sistema, él no fue quien patrocinó directamente la rebelión en nuestro mundo. Esa perversa tarea recayó en Caligastia, nuestro anterior príncipe planetario, uno de los primeros en adherirse a la rebelión. Todos estos conceptos incorrectos contribuyeron mucho para la formación de ideas equivocadas acerca de lo que era la rebelión de Lucifer. De hecho, estas creencias erróneas exageraron en gran medida su extensión. De cualquier manera, todos esos eventos y malas interpretaciones afectaron profundamente a nuestro planeta, y sus consecuencias alteraron el curso de nuestro mundo, y sus daños persisten hasta hoy. En esta ocasión consideraremos, tal vez, las tres peores consecuencias de la rebelión de Lucifer en Urantia. En primer lugar, la rebelión de Lucifer tuvo como resultado una administración anormal en Urantia. Una administración normal, a cargo de un hijo Miguel, sigue un patrón regular originado en la naturaleza divina de estos altos hijos de Dios, por lo tanto, es perfecta en sus objetivos finales. Caligastia, adhiriéndose al programa de Lucifer, se distanció a sí mismo y a la administración de Urantia del gobierno normal, regular y perfeccionador, al imponer en forma desafiante su propio conjunto de leyes en contra del modelo divino. En segundo lugar, inmediatamente después de la proclamación de esta rebelión, los padres de la constelación, con el fin de evitar una mayor propagación de la rebelión, ordenaron el aislamiento de todos los mundos rebeldes en Evadón. Todos los circuitos de comunicación superiores fueron cortados, aislando a los mundos rebeldes y negándoles el beneficio de las comunicaciones espirituales. Como resultado, Todos los seres celestiales estacionados en Urantia fueron separados de sus supervisores originales y estuvieron sujetos a las engañosas indicaciones del rebelde Caligastia. Finalmente, el gobierno de Urantia fue modificado intencionalmente para oponerse a la dirección divina de Salvington. Se convirtió en un gobierno apóstata con el propósito egoísta de engrandecer a Caligastia, quien se proclamó a sí mismo como el dios de Urantia. Caligastia se opuso y desvió la regla y guía de los Altísimos en nuestro mundo para proclamar a los pueblos de Urantia la libertad de imponer sus propios destinos, una libertad para la cual los pueblos primitivos de Urantia no estaban en absoluto preparados. Eso provocó una enorme cantidad de divisiones, conflictos y confusión en nuestro planeta, signos que todavía hoy pueden verse en gran parte de los pueblos y naciones de Urantia. Por lo tanto, nuestro mundo sufrió dos reveses importantes a causa de la rebelión de Lucifer. Primero, la desviación de la administración de Caligastia de sus caminos divinos, y en segundo lugar, también orquestado por Caligastia, la falta de Eva y Adán, quienes estaban destinados a ser nuestros mejoradores raciales, pero cuya misión fue cortada demasiado pronto. Como consecuencia de ello, nuestro mundo, a pesar del reciente otorgamiento de Cristo Miguel, tristemente sigue siendo retrogrado y confundido. Aunque m a q u i Benta, quien una vez fue evidente de Salem y el maestro de Abraham, es ahora nuestro príncipe planetario y dirige el tiempo de la corrección, Urantia todavía necesita la continuación del ministerio de otro hijo del paraíso, que muy pronto se auto-otorgará como un hijo abonal. Solo entonces nuestro mundo podrá ser efectivamente curado de las enfermedades de la rebelión de Lucifer, para así volver a la senda normal de una esfera de Nevadón, hacia la era de l u z y v i d a Por todo lo dicho anteriormente, estos son tiempos fascinantes para vivir aquí en Urantia, tiempos posteriores a la rebelión y a la vez tiempos previos a la llegada del Hijo Instructor Paradisiaco de la Orden de los Sabonales. Son tiempos que serán recordados en el futuro como aquellos donde vivieron los últimos a b u n d o n t e s d e la historia. Los tiempos de héroes que mantuvieron la luz de la fe y la confianza en Dios, aun cuando todo parecía estar rodeado de materialismo. Los tiempos de aquellos que triunfaron sobre la oscuridad. Los tiempos de aquellos que difundieron la quinta revelación sin miedo y con valor. Nosotros, los lectores del libro de Urantia, estamos preparados para vivir estos maravillosos tiempos. ¿Y tú, estás preparado? Esto fue todo por hoy en Planetaurantia. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr y YouTube como Planetaurantia. Los invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en iTunes y en iBox.com.